A ver, profesionalmente, pero sí, a talleres y a ejercer a docencia. Claro. Eh, y así, mucha gente. Eh, ¿Quién más? Bueno, Ramiro Coelho. Tenemos a... ¿Cuánta gente? Eh, bueno, y gente cercana. A toda la gente de la Escuela de Trabajadores Gráficos, de aquí, de nuestro mundo patricios, a toda la gente de los sindicatos que siempre nos, nos acompañan, uh -huh. los sindicatos docentes, así que feliz día para todas. Qué lindo, me acuerdo cuando... Eh, era el día del maestro Le llevábamos regalitos A la señorita a la ceño uh -huh. la famosa ceño Todos nos acordamos De alguna en sí. particular Yo de todas eh, Porque tuve una muy linda primaria eh, Y era juntar Entre todas las mamás Siempre eran las mamás Las que se ocupaban eh, De hacer una vaquita Y comprarla Luego linda la ceño Ajá Claro una Me cartera, acuerdo Una cartera Algo por el estilo Me acuerdo y yo estaba siempre Muy muy dependiente de las cosas que se iban a comprar, a ver si le gustabas, si no le gustaba. Me uh -huh. encantaban esas boludeces, me encantaban y aparte era un linda un lindo gesto para con la Seño. Claro, eh, yo me acuerdo de la de la Seño Ana María de mi sexto grado eh, que la reencontré después de muchos años aquí, gracias al aire de la radiográfica. Eh, hace algunos meses, no me acuerdo cuál, cuál había sido el motivo de la nota y salió al aire y cuando terminamos este Claro, un tema de la Escuela Carlos de la Pena eh, la era, Pero era algo más que el tema del asbesto Que lo, lo, lo estuvimos siguiendo Pero había pasado algo también con una escuela del barrio No, no recuerdo ahora el tema eh, Y hablamos al aire con mi señora Ana María Y cuando terminó la comunicación me mandó un mensaje O sea, me dice ¿Sos vos, Lautaro? Eh, y bueno, sí Y hubo un Aparte feliz reencuentro Aparte se reacuerdan Las señoritas este, se acuerdan claro. de todos sus alumnos Por lo general, yo sí. siempre que me cruzo alguna porque justo aparte vivo enfrente de la escuela donde visito la primaria y ahí todavía señoritas, eh, ahora no, obviamente, hace rato que no había nadie, pero señoritas que tuve yo que tiene mi hermano, que tiene uh -huh. 11, así que imagínate que nunca se movieron de la escuela y claro. como su segunda casa prácticamente. Claro, bueno, yo que fui hice solo dos años en el eh, Mariana Costa, que es Colegio Normal de Profesores, número 2, eh, gente que... El María de Costa tiene jardín, primaria, secundaria y profesorado. Uh -huh. Entonces hay gente que ha estado... Toda su vida. Por lo menos hasta... De, de, desde los 2, 3 años hasta los 25, ¿quién te dice? Sí. Eh, en el la Costa. Y que luego ha, ha dado clases. O sea, se sigue quedando en el la Costa. Y se que sigue sea. quedando, digamos, en, eh, en el colegio. Bueno, la Costa como ejemplo, pero muchos colegios normales, ¿no? Con, con esta... Sí. Bueno, en el, en el normal pasa el, lo mismo En el normal 5, claro Claro, arrancan, tengo como muchas eh, conocidas que arrancan desde el jardín Terminan la secundaria, pasan por la primaria, hacen la secundaria Van al profesorado y después son docentes mismas ahí uh -huh. del propio normal Toda una vida dedicado dedicada claro. a, a la escuela en donde arrancaron Ese arraigo sí se puede ver Así que feliz día para las maestras y los maestros Únete a la comunidad Radiográfica, aporta al crecimiento de la comunicación popular y participa de espectaculares sorteos semanales. 47 eh, hablábamos eh, temprano del tema Ciudad de Buenos Aires, la coparticipación, la decisión de Alberto Fernández y el anuncio de Kisilov del día de ayer, se digamos presentó su presentó sus medidas eh, Horacio Rodríguez Larreta Eh, para acudir a la Corte Suprema de Justicia de Nación uh -huh. en contra de la definición económica que han tomado desde el gobierno nacional. Para charlar un poquito más de este tema, estamos en comunicación con Claudia Neira, legisladora porteña del Frente de Todos. Claudia, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Emble, y la Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Eh, Claudia, ¿te propongo primero escuchar brevemente al jefe de gobierno porteño? Bueno, ¿cómo no? Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires ...se eligió la división. Eh, Claudia, un, una medida que... ...si vamos a, a los meses previos... ...no solo de, de gestión, sino de campaña... ...también de Alberto Fernández... ...ya se había eh, anunciado... ...o se había discutido la posibilidad de implementar. Bueno, en realidad... ...lo que sucede, para hacer un poco de historia... ...es que eh, hay que entender el origen de, de estos fondos. En el año 2016... Eh, en simultáneo que se discutía la transferencia de la Policía Federal a, a la Ciudad de Buenos Aires, se mediante un convenio y luego mediante un decreto, se se define transferirle a la ciudad, eh, acordarle a la ciudad, este 3,75, era en un principio, después eh, se redujo al 3,5, de la coparticipación, sin definir en el decreto el destino de esos fondos, aunque después se planteó que el destino era eh la seguridad y desde lo discursivo siempre se planteó que tenía que ver con los recursos que acompañaban a la transferencia de la policía por qué digo esto porque en realidad lo que se está una vez más haciendo en el gobierno nacional es corrigiendo una desprolijidad un error eh para ser benévolos que eh cometió mauricio macri. Eh, en el en el inicio de, de, de su mandato, eh, en primer lugar a ver la transferencia de la policía tenía que estar con recursos claramente eso yo como legisladora porteña eh, no me cabe ninguna duda. Eh, y pero los recursos, en primer lugar, yo cuestiono, y ser un tema también para discutir, si tendrían que haber sido de la coparticipación, porque eso siempre iba a traer problemas, en realidad para mí tendrían que haber sido una transferencia directa eh, y no un porcentaje de la coparticipación, pero además se hizo un cálculo que después iba a tener todo un seguimiento y una y se va a transparentar, que nunca sucedió y que recién cuando Alberto asume se puede analizar cuál fue este cálculo y se descubre que en realidad lo que se requería para acompañar la transferencia de la de la Policía Federal eran 8.000 millones, para que se entienda lo que se gastaba en ese momento desde el Estado Nacional en la policía, eran 8.000 millones, uh -huh. y vos podés decir, bueno, sí. Si, ¿Se preveía mejorar las condiciones laborales? Perfecto. Pero no se transfirieron mil millones más, ni dos mil millones más. Se transfirieron nueve mil millones más, más del doble. Claro. Se transfirieron diecisiete mil millones. Entonces lo que se está haciendo hoy es empezando un ordenamiento de una situación que estuvo mal planteada, que ya se empezó a corregir porque era, era tan evidente que hasta el propio Macri, también con un decreto redujo del 375 al 350, Eh, luego aceptado por por la legislatura, pero eh, eh, se decidió mediante un decreto, y la verdad es que hoy lo único que se está haciendo no es sacándole a un distrito para darle a otro, sino inicialmente corrigiendo, sin hacer... Eh, grandes estridencias de lo que estuvo mal en 2016, corrigiendo una situación que claramente estaba mal planteada. Uh -huh. Buen día, Claudia. Acá te saluda Leila. Eh, te Leila. pregunto como legisladora, no ¿cómo se interpela eh, al ciudadano porteño de ahora en adelante cuando el discurso de la reta va a ser, bueno, nos están perjudicando con la quita de fondos, eh, eso va a traer consecuencias? ¿Puede traer consecuencias? problemas financieros de esta decisión que toma el presidente Alberto Fernández en la ciudad más rica del país y probablemente también de la región? A ver, para entender estamos hablando de menos de un uno por ciento del presupuesto de la ciudad. Uh -huh. Estamos hablando de treinta cinco mil millones frente a más de cuatrocientos ochenta mil millones de presupuesto. Uh -huh. eh, nosotros, eh, obviamente, que estamos en un momento que además el jefe de gobierno tiene que Eh aprobada por la legislatura, una ley de emergencia económica que en su momento nosotros no acompañamos por la discrecionalidad absoluta, total, pero que en definitiva, eh en términos de pandemia, le ha dado una herramienta de poder hacer cualquier tipo de eh, reacomodamiento de partidas en, en el marco de, de esta ley de emergencia. Con lo cual, lo único que tiene que hacer es ordenar prioridades Eh, tiene que por supuesto empezar a eh, definir algunas cuestiones que dentro del presupuesto de la ciudad claramente eh, siempre hemos planteado que hay que, que hay que revisar pero pero la verdad es que no hay grandes problemas y uh -huh. a, a, a los porteños como porteña Eh, lo que simplemente hay que eh, salir a contarles es lo que este estado nacional que según la RETA nos odia ha hecho durante la pandemia por nosotros mientras el jefe de gobierno porteño no hacía absolutamente nada eh, durante todos estos meses para que se entienda se le eh, se en distintos conceptos la, los porteños las porteñas eh, recibimos junto 47.000 millones, es decir, mucho más que estos 35.000 millones que eh, se dejan de percibir por este reacomodamiento de la copa. Eh, la verdad es que no no hay, eh, ni, eh, de esto no hay registro de parte del gobierno, ni siquiera, mira lo que te voy a decir, porque algunos me dicen, bueno, pero el ATP, que para que se, no por porque por ahí algunos no lo saben uh -huh. significa que el estado nacional le paga el 50 del salario a los empleados del sector privado no uh -huh. eh, o el ife que reciben eh, cientos de miles de trabajadores porteños eh, que informales que no tienen ningún ingreso o la tarjeta alimentar que acompaña a la U o el bono que recibió eh, eh, que recibieron los jubilados que recibieron los, los beneficiarios de la Uche o los más de 13.000 millones que en distintos créditos percibieron los porteños y las porteñas, cuadruplicando el promedio del resto del país. Es más, te voy a decir, es en el único distrito donde se le van a dar 6.500 computadoras a los pibes que el gobierno porteño que hasta ahora supuestamente eh, estaba conforme con, con su coparticipación, no le garantizaba poder acceder al sistema educativo. Entonces, la verdad que el compromiso con los porteños del Estado Nacional es un absoluto, es absoluto, y estamos discutiendo una cifra que es infinitamente inferior que lo que se invirtió en ayudar a los porteños en esta pandemia. Uh -huh. Claro, estamos charlando con Claudia Neira, legisladora de la ciudad, del Frente de Todos. Eh, Claudia, en este sentido, vos mencionabas la inversión nacional extraordinaria por por la pandemia eh, en, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están evaluando desde el bloque del Frente de Todos y, y el trabajo legislativo eh, la actuación de, de, del gobierno de la ciudad en la pandemia? Porque se la ha criticado mucho, y, se, y incluso le hemos criticado mucho por por la apertura indiscriminada por la flexibilización sobre comercios bares desmedidas en un caso en un momento tan crítico de, de la curva de contagios mira yo ahí tengo eh, una una posición eh, donde creo que hay que hay que ser equilibrado en principio yo como se presenta a la comisión de espacio público desde el primer día de pandemia nosotros abrimos en la comisión un ámbito Eh, donde recibimos, eh, recibimos virtualmente, uh -huh. eh, las experiencias de otros lugares del mundo, como por ejemplo de eh, expertos de Madrid que asesoran a la alcaldesa, del asesor eh, que hoy recorre el mundo, eh, Carlos Moreno, hablando de la ciudad de los 15 minutos en París y que Todo, todo el mundo escucha su experiencia. Bueno, nosotros lo, lo invitamos a nuestra comisión en la legislatura, y es más, invitamos a la ministra de Espacio Público para que lo hagamos conjuntamente, lo hicimos conjuntamente y estuvimos discutiendo, porque nos parece que estas experiencias son sumamente importantes, y que es lo que hay que ver, porque la verdad ya la explicó el mundo los avances, los retrocesos entonces lo que nosotros discutimos con el con el ejecutivo porteño no es el qué sino el cómo nosotros creemos que se elevan protocolos a la nación, que Ajá. la nación va aprobando con limitaciones con siempre con el seguimiento de la autoridad sanitaria el problema está en la implementación, el problema muchas veces está en primer lugar en que nosotros creemos que hay que eh, tener un plan integral que nos permita tener una mirada mucho más eh, detallada de cada una de las cuestiones que se van definiendo. Segundo, hemos propuesto en su momento tener un comité de expertos, porque eh, por ejemplo Madrid tiene un comité de expertos que en cada una de las aperturas hizo un seguimiento muy fino porque en todos los lugares hay problemas, pero no es lo mismo hacerlo con un comité de expertos, con una mesa institucional que hacerlo sin ese asesoramiento. Entonces, eso también lo propusimos desde la comisión y no en su momento no tuvo eco. Uh -huh. Y si sí pensamos que lo que hay que hacer es tener una mirada integral, porque si no te encontrás con las imágenes del fin de semana pasado, claro. donde de golpe el problema no era que habían mesas en la calle que estaban aprobadas por los protocolos eh, nacionales con determinadas limitaciones. El problema es como faltaba una mirada integral, se superpusieron los usos, y entonces tenías una plaza donde tenías aprobadas reuniones para 10 personas pero nunca se dijo cómo se tenía que llevar adelante las reuniones para hasta 10 personas, entonces ¿qué hacía la gente? a la plaza, ¿qué hacen los pibes a la noche si no le generás ningún tipo de ordenamiento al espacio público donde puedan reunirse cuando los estás autorizando a reunirse? naturalmente uh -huh. van a la plaza en una ciudad donde tenés muchísimos metros cuadrados menos de espacios verdes exactamente 1200 hectáreas menos de las que deberías tener según la OMS ¿eh? ¿Qué te sucede? Y que en determinadas plazas la gente se agolpa. Y si vos ahí autorizaste a poner mesas, la gente termina arriba de las mesas. Y si encima tenés eh, takeaway eh, de alcohol, que después se, se, eh, se impidió, no. pero todavía eh, funcionaba el fin de semana pasado, tenés a la gente esperando su asa de cerveza arriba de las mesas. Entonces el problema no es que estés autorizado que haya mesas en los bares. Eh, el problema es la superposición de usos, la falta de mirada integral, la falta de cumplimiento del protocolo.